Bien, efectivamente, Patricia, seguimos desde aquí desde Tandil, en el kilómetro 161 de la ruta 226, como habíamos prometido, íbamos a estar presentes junto a la gente de PHN, hace minutos nada más. Hablábamos con uno de los importadores, con Heriberto, que nos hablaba de estas eh, dos palas cargadoras que estamos presentando hoy aquí, o que está presentando la gente de PHN, la frontal LG 936 y la cargadora LG 956. Estamos con Fabián Bongiorno, eh, titular de Vial Azul. Eh, y bueno, tuvimos oportunidad de dialogar con él sobre las bondades y las características. Bueno, ya hoy estamos aquí en persona. ¿Qué tal, Fabián? Buenos días. ¿Qué tal, Luis? Buen día a vos y a toda la audiencia. Bueno, eh, Fabián, eh, ayer abrieron las puertas, ayer están en las palas aquí, pero bueno, contame un poquito cómo viene el movimiento, vimos que hace minutos nada más se acercaban este, algunos eh, tendilenses para, para consultar un poquito más, eh, ¿por qué modelo puntualmente vienen? Sí, mira, la gente viene por, por los dos modelos, ¿no? o sea, tanto la 936 como la 956, nada más que para, para eh, trabajo diferente, ¿no? Eh, O sea, en este momento está la gente de la municipalidad de Azul, que que también viene a ver la pala de dos metros. Hace media hora viene una gente de una cantera para ver el cargador de tres metros, que es para, para un frente de cantera. O sea, que la diversidad, es, es, es tanto una pala como la otra, eh, tienen, tienen como es una, una importancia de trabajo en la dos, en el mismo... O sea, las dos tienen una salida importante de trabajo que es lo más importante, ¿no? Este, de todas maneras nosotros teníamos oportunidad recién de, de mirarlas, de, de observarlas muy de cerca. Eh, realmente los espesores de, de los materiales utilizados son muy importantes, digamos, son, este, por ejemplo, el balde, un balde súper reforzado, con un espesor este, realmente que eh, satisface quizá las necesidades de aquellos que buscan este, tecnología de punta, buena calidad y... Eh, uno de los problemas que seguramente se encuentran casi todos los, los, los canteristas o aquellos que optan por este tipo de maquinaria es tener el service eh, al alcance de la mano y que le solucione el problema lo suficientemente rápido. Sí, mira, eh, se, se trató de lograr con estas cargadoras, eh, lo que es la cargadoras chinas, se trató de, de, de, de perfeccionar en lo mejor, ya sea en lo que es el operario, que tenga un asiento anatómico, que tenga una cabina FOP y Rob contra vuelco del equipo, con aire acondicionado, con calefacción, con una columna regulable con una transmisión eh, muy, muy dócil a manejo, con, con sensores de, de, de, de los baldes, en los brazos de, de, de, de levantamiento del, del balde, eh, así que la máquina se logró un balde que se mejoró en el tema de que está muy reforzado como para usarlo tanto en roca como en material suelto, o sea que, que, que se logró un, un equilibrio entre el equipo de lo que es chino eh, con un muy buen resultado, ¿no? Así que eh, el usuario que la que la que la adquiera creo que va va a tener una una satisfacción en el respecto de que el equipo le va le va le va a andar bien, le va a bien y y como decís vos nosotros estamos en azul para hacerle el, la, la asistencia técnica lo que es el repuesto así que va a, por un lado va a tener la la tranquilidad de que el equipo va a funcionar bien y por el otro lado la tranquilidad de que uno está detrás por cualquier inconveniente que tenga ya sea que se le rompa una manguera o lo que sea uno va a estar eh, eh, como es eh, permanentemente en contacto con el usuario, ¿no? Eh, ¿De prematuro todavía hacer una evaluación? Porque ayer abrieron las puertas, ayer se presentaron en sociedades estas dos eh, palas, pero de todas maneras, ¿se concretaron algún tipo de operaciones, Fabián? Mirá, ya hay una pala de tres metros, ya está en un 99% vendida. Eh, la de dos metros también ya hay gente muy interesada, que falta poner unos detalles, Así que, bien, bien, ¿viste? O sea, la gente ve que el equipo es bueno y... Y bueno, y tratamos de, de, de acordar los números, la, la forma de pago y llegar a un acuerdo como para que el usuario pueda concretar el, la adquisición del equipo. Como hace minutos nos decía Heriberto, apostar a la motorización de Y Caterpillar, por otro lado, es apostar a la seguridad también en cuanto a motorización. Sí, mirá, eh, los motores Caterpillar ya los conocemos todos, son equipos que no tienen ningún tipo de conveniente. Y los Eudes, a pesar de que son chinos también, o sea, hay máquinas que están con 5, 6, 7, 8 mil horas y no han tenido ningún tipo de inconveniente, a no ser algún, algún detalle menor... Así que uno puede dar la confiabilidad de que lo, los motores tanto Caterpillar, que ya reconocido como el devo anda perfectamente bien. Bueno, se va a seguir seguramente ampliando eh, la cartera de interesados en PHN durante estos días eh, que dura la muestra. Por supuesto, nosotros acompañándolos a través de lu 32, la voz de la región. Como habíamos prometido, las queríamos ver en, eh, aquí, en la, con, eh, digamos, eh, con la actividad. Allí tuvimos maniobrarlas, allí tuvimos también mostrarlas hace minutos nada más interesados aquí mismo de Tandil. Eh, creo que la, las perspectivas son realmente interesantes. Sí, sí, sí Luis. Eh, así que hemos pasado con ustedes, que son una gran radio, un, un... Eh, un gran locutor, así que con tu producción y con tu gente, así que hemos tenido una llegada importante y te agradecemos que estés acá también acá con la gente de vos y la gente de la radio. Y bueno, le, o sea, la, la, la gente está viniendo, así que bueno, esperemos tener buenas ventas y, y que podamos eh, andar bien no en esta expo venta de equipos viales, ¿no? Bien Fabián, muchísimas gracias y como siempre muy gentil No, gracias a vos Luis, tu gran apoyo y bueno, un saludo a toda la audiencia y te vuelvo a agradecer otra vez todo el esfuerzo que han hecho ustedes con la radio ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a vos eh. Eh, Patricia, audiencia, ahí estábamos con Fabián eh, Bonchorno, que es la cara visible de PHN en el centro de la provincia de Buenos Aires, una empresa que diversifica su actividad, su tarea, tratando de, eh, obviamente, ir incorporando más maquinaria, no solamente eh, como lo decía hace algunos minutos nada más Heriberto, que es el importador, no solamente las para cargadoras, sino a las rompedoras y otro tipo de maquinaria que también eh, la gente de PHN pensará de aquí en adelante instalar en el centro de la provincia de Buenos Aires. En instantes, volvemos desde Tandil con esta demostración de PHN Argentina.